Y esta canción es para Lucy y Leo Fuente, con cariño Así como el vallenato le canta a mi Colombia ¿Por qué no dedicarle una canción a mi vereda? A sus niños hermosos y a sus mujeres bellas A esos hombres valientes que luchan por su tierra Y así es mi playa rica, que linda es mi vereda Y tú que eres su hijo, en el corazón la llevas Y así es mi playa rica, que hermosa es mi vereda que eres su hijo, en el corazón la lleva. Hermoso el paraíso, y miralo donde quiera. Pareces un pesebre alumbrado en Nochebuena. Se siente esa alegría como niño en Nochebuena. Y a ti, playa riquero, yo te invito que la quiera. Y así es mi playa rica, que hermosa es mi vereda. Y tú que eres su hijo en el corazón la lleva Y así es mi playa rica, qué y hermosa es mi vereda Y tú que eres su hijo en el corazón la lleva Y un saludo para los fundadores Ramón Fuentes y Carmen Elena Mayón Ahí rodeada de paisaje y abrazada por la sierra Bañada por sus aguas dulces, puras y frescas Oh, violencia maldita, nunca vuelvas por mi tierra No acabes con los sueños de tanta gente buena Y así es mi playa rica, qué hermosa es mi vereda Y tú que eres su hijo, en el corazón la lleva. Y así es mi playa rica, qué hermosa es mi vereda Y tú que eres su hijo, en el corazón la lleva hacia es mi playa es rica, es que hermosa es mi vereda Y tú que eres su hijo, en el corazón la lleva Con cariño para Tichar y Aleida en Guasile, vaya